a u s p i c i a informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco c r e d i c o p el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Crédico Cooperativo, la banca solidaria. c a r t e r a comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o p través de Crédico. Responde al 0800 888 4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! Triunfo las la noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. ¿Usted viene con una orden judicial, la una, la única orden c es e s t a me hace así, con una escopeta, t es la a Otras orden. voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de hoy, viernes 23 de septiembre de 2022. La vicepresidenta Cristina Fernández habla hoy en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. Lo hará por su condición de abogada para ejercer su propia defensa. En lo que será la última jornada de alegatos que le corresponde como parte acusada en el juicio. Según informó la expresidenta, desde las 9.30 continuará la exposición de su abogado Carlos Veraldi y a partir de las 11 de la mañana seguirá ella misma con el alegato. Recordemos que ya Veraldi puso en evidencia en el juicio la falta de pruebas, refutó cada una de las acusaciones y señaló graves errores cometidos por los fiscales a quienes acusó de haber mentido. La audiencia de hoy puede seguirse en directo. a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. El Senado dio media sanción al proyecto de ley que amplía la Corte Suprema a 15 i n t e g r a n t e s La votación terminó con 36 votos a favor y 33 e n contra, con el rechazo de juntos por el cambio. El texto original impulsado por el Frente de Todos proponía ampliar el máximo tribunal a 25 i n t e g r a n t e s Sin embargo, para lograr los votos de aliados, el oficialismo aceptó que sean 15 jueces y juezas. El proyecto también establece que serán hasta ocho jueces o juezas del mismo género con lo que se garantiza la paridad vamos a escuchar lo que pasaba en el debate con las voces del jefe del bloque radical Luis Naidenov la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Agasti y el senador Alberto Gueretilnek de Junto Somos Río Negro aliado del oficialismo en la votación una especie de saldos y retazos para una puesta en escena de una reforma que no le sirve a nadie No le sirve al oficialismo. ¿De qué le sirve al oficialismo esta media sanción si tienen los votos? Díganme, ¿le sirve al poder ejecutivo? ¿Le sirve a la sociedad? ¿Le sirve a la presidenta de este cuerpo? Sirve una reforma enmarañada, traída de los pelos, que se levantan uno, que se sientan, que algunos son. Muchos más peronistas que kirchneristas que responden a los gobernadores. Ustedes creen que una cosa tan seria como es abordar la modificación de la composición de la Corte Suprema de Justicia se puede tratar así. Está mal plantear que necesitamos pluralismo y perspectiva de género en nuestra corte. Está tan mal que el oficialismo invite a la oposición a que nos pongamos de acuerdo en una corte. que nos representen la institucionalidad y en una política de estado no partidaria, que tengamos jueces que respetemos y no que representen a grupos económicos o que retarden sentencias porque han sido abogados de grupos económicos como Rosenkrat, quienes estamos sentados acá tenemos que poner por delante los intereses de los argentinos y las argentinas. Lo que sucede, lo que sucede. Es que hay que ser valiente para ponerse de acuerdo y no hay que tenerle miedo a las tapas de los diarios que los retan cuando dicen ah hablaron con el kirchnerismo. Cuanto menos personas integran una corte menor transparencia y cuanto menos personas integran una corte mayor susceptibilidad a que los factores de poder sean políticos gremiales o empresariales lleven adelante o impongan sus políticas a través q u g q u é tiene de malo? ¿Qué tiene de pecaminoso? ¿Qué tiene de inmoral? l q u e querramos que las cosas judiciales de los argentinos, lo que hace nuestra vida, nuestra d e n o c r a c i a todo lo demás, sea discutido y decidido por más personas? ¿O no estamos en el ámbito democrático? ¿O este senado no es el ámbito democrático por, democrático por excelencia? O sea que ahora, que lo que planteamos que haya más democracia, lo que planteamos que haya más miradas. Que los que planteamos que haya diversidad e s de género, que haya federalismo, somos los mafiosos, somos los inmorales y somos los impresentables. ¿Cómo es el asunto? Estamos todo al revés. Y de convertirse en ley este proyecto, los actuales cuatro jueces de la corte mantendrían sus puestos y se deberían nombrar. 11 más para llegar a 15. Ahora el debate pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo inicialmente no tiene los votos para aprobarlo. Encántanos en Facebook, facebook.com/barrafarcoargentina. Arrancó el debate de la ley de humedales y tendrá dictamen de diputados el jueves que viene. Así se acordó ayer en el plenario de las comisiones que comenzó a tratar los distintos proyectos de ley que buscan la protección de los humedales de nuestro país. Vamos a escuchar en el cierre de la primera jornada al diputado del Frente de Todos Leonardo Grosso. que es presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y autor del proyecto de ley con mayor consenso. Nos hemos puesto de acuerdo para generar una serie de entendimientos y con la volunta voluntad de poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible, para decirlo de alguna manera y trabajando. Eh, y coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga eh, a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde a nosotros y nosotras de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales hemos acordado que eh, los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o de sugerencias al a los al proyecto a los proyectos que estamos discutiendo y vamos a pasar a un cuarto intermedio este emplazamiento que tenemos las tres comisiones para el jueves que viene a las 10 de la mañana con el objetivo de dictaminar el mismo jueves y sin la presencia de ningún invitado e invitada solo para que terminemos de cerrar los detalles entre los diputados y las diputadas El reclamo por la continuidad de los fondos para la cultura y los medios comunitarios volvió a hacerse oír frente al Congreso Nacional. El Senado no incluyó en su sesión de ayer el proyecto con media sanción de diputados para prorrogar por 50 años la vigencia de los fondos de asignación específica para el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares y los medios comunitarios. La promesa es que el jueves que viene sí se incluya en el temario de sesión. Recordemos que la asignación específica de esos recursos vence el 31 de diciembre de este año vamos a escuchar a Juan Delu, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a Pamela Dos Santos, representante de una biblioteca popular con más de 102 años de historia. Si la ley entra a vigencia ahora en diciembre de este año eh, implicaría que eh, dejaremos de recibir subsidios por parte de la CONAVI con los que nosotros llevamos adelante proyectos. que beneficia a nuestra comunidad de villistas a l y a alrededores, por supuesto. Eh, también dejaremos de recibir subsidios para la compra de libros, que hace que nosotros podamos mantener una colección eh, actualizada en cuanto a la temática. Eh, también dejaremos de recibir capacitaciones para nosotros los profesionales que trabajamos en las bibliotecas populares. La biblioteca de 2 0 1 l es una institución de 102 años, 102 años, o sea, no es una institución d e 2015, 102 años tiene. Eh, así que estoy acá por ella, por la biblioteca de mi barrio y por las bibliotecas populares de toda la Argentina. Gracias. Bueno, finalmente hoy nos congregamos en el marco de unides por la cultura en las puertas del Congreso. Más allá de que salió hoy del temario de sesión y solamente se va a discutir el tema de la Corte Suprema. Eh, decidimos eh, llevar el reclamo igual para que se siga hablando de esto para tratar de convencer a más sectores y la verdad que bueno hubo una adhesión de varios colectivos que se acercaron también organizaciones y distintas voces que llevan adelante este reclamo eh, lo cierto es que hay una promesa de que el jueves que viene se trate pero también es cierto que en esta sesión de hoy se iba a tratar y la anterior también Eh, lo importante es no abandonar las calles con este tema, eh, algo que es una causa ya nacional. Eh, todos los institutos de teatro de las, provin de las provincias, <coughs> las bibliotecas populares, medios comunitarios, los músicos, los músicos de todas las provincias se han manifestado por esto. Así que el tema ya está completamente en agenda y los senadores y senadoras que voten en contra, bueno, van a tener un costo político importante. Por lo pronto la fecha ahora es el jueves que viene, donde nos volvemos a juntar. Vamos ahora a Córdoba porque allí se viene una marcha de familiares para reclamar el avance de gran cantidad de causas que están en la impunidad en el Valle de Punilla. Nos informa nuestra compañera Isadora de Torres desde Radio Garabato de San Marcos Sierra. s Muy buenos días para todos y todas las radioscuchas e de la red Farco. Basta de impunidad. Marchamos por un poder judicial independiente. Esta consigna es parte de la convocatoria a participar de una marcha para reclamar que la justicia investigue y actúe en hechos ocurridos en Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla que aún no tienen respuestas. Radio Barabato habló con Fernanda m o y a n o presidenta de la asociación civil Empoderar de Carlos Paz, para que nos cuente sobre la situación de estas denuncias y del rol que lleva adelante la asociación civil en estas causas. Hay causas muy resonantes que se han han salido, a c á e n c a r los Paz, que tiene que ver con femicidios, el caso Andrea Castaño, que es uno de los más resonantes también, Franco Amaya, e t i l s o Fácil, bueno, además de todos los que conocemos también en Punilla. n o Cuando empezamos a hacer la convocatoria nuclear de los casos más resonantes y empezamos a abrirla, a contarle a la ciudadanía por qué b a m o s a marchar, empezaron a sumarse casos y casos y casos y casos, y son causas que bueno que hemos acompañado desde el comienzo. pero que vemos que el tema del que no haya justicia atraviesa muchísimo más. Hicimos una convocatoria ya con los familiares que están cansados, que están siendo r i d i c i m i z a d o s todo el tiempo. Hicimos una convocatoria para decir bueno, nos escuchemos a ver qué es lo que pasa, cuál es el hilo, el límite en común entre todas estas causas. Particularmente, la asociación en la que p r e s i d o es una asociación de violencia de género para mujeres, disidencias e infancias, también discapacidad, personas con discapacidad y lamentablemente es algo que vemos todos los días. Nosotros somos una asociación civil, atendemos una asociación, la vez por semana con n u e s t r o g r u p o de abogadas y psicólogas ya llevamos en tres meses 90 casos que venimos acompañando con la asesoría la mayoría de estas mujeres ya han pasado por el proceso judicial ya tienen la denuncia que ya hay una causa y que todavía no tienen justicia respecto de los cambios recientes en el ministerio de seguridad de la provincia y en la cúpula policial le consultamos a Fernanda qué mirada tienen ellos sobre estas grietas en la estructura que empiezan a aparecer Nosotros creemos que cuando de arriba se mueven las cosas, creemos que hay cosas que sobrepasaron y que se está viendo un claro. cambio. Ahora, en la realidad, espero que se r e p l i q u e porque realmente ya no no no hay cómo decir a los familiares, no hay cómo decir a las víctimas. Esto puede llegar a ser para mejor. Todos los que nos hemos reunido y venimos armando esta marcha, s a b e m o s de los c a m b i o s sabemos los, los movimientos que se están haciendo, pero en la realidad sigue todo igual. Entonces, para un familiar, para una víctima, por más que uno le diga, hasta que no se materialice, es muy difícil creer. La convocatoria es para el próximo 26 de septiembre a las 11 horas en la intersección de Avenida San Martín y Uruguay en Villa Carlos Paz. Reportó para Farco desde el noroeste cordobés en San Marcos Sierras, Radio Comunitaria Garabato. Visita nuestra agencia de noticias: agencia.farco.org.ar. En San Pedro, provincia de Buenos Aires, escuchamos el informativo Farco por radio La Correntada, 92.7.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 Auspicio informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, b á j e n s e la app BNA más. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNamás tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNamás, todo es más fácil. Banco Nación. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromisofederal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal, Argentina Presidencia.